Radio Kermes, eh, hay un tema que preocupa a trabajadores y trabajadoras de la justicia o del Poder Judicial y tiene que ver con la atención presencial en la Defensoría General por unos casos de violencias y tenemos entendido que el Defensor General, eh, Martín Sarabia, tomó la decisión de suspender estas atenciones presenciales porque una persona se presentó con un arma y amenazó a trabajadores y trabajadoras del lugar, y estarían ahora sin atención directamente, ahí nos pasaban alguna información, algunos trabajadores eh, que han cerrado todo, que solo atienden por WhatsApp, bueno, toda esta situación que tiene que ver con el servicio de justicia, queremos tener alguna información más y sobre todo saber... Este, cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras. Vamos a hablar unos minutos con Susana Funes, que es la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Judiciales. Eh, Susana, buen día. Mauro, de Radio Kermest, te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Mauro. Buen día a todos los oyentes. Gracias por atendernos un ratito. Bueno, no, contanos no, cuál, cuál es la situación que están pasando ahí en las Defensorías de la, del Poder Judicial. Bueno, en realidad esto no es nuevo. En otras oportunidades también se han solicitado mayor seguridad para los compañeros. Eh, tiene que ver siempre con esto, ¿no?, de no tener que lamentar algo para empezar a tomar medidas. Esto, pero eh, bueno, bueno, lamentablemente se ha dado otro hecho de, de violencia dentro de, la, de las defensorías y, bueno, obviamente el fiscal ha tomado esta decisión, eh, perdón, el defensor, ha tomado esta, esta decisión ¿no? para darle a los trabajadores este marco de protección, no es que no están atendiendo, sí están atendiendo no al público como lo hacen abiertamente en y, y un día de jornada laboral cotidiana, ¿no? de 7 a, a 11 y 30, sino que bueno, ahora se ha restringido un poco el acceso precisamente ¿no? para garantizar a los compañeros ¿no? su, su seguridad en el en día diario de trabajo bien, esto se ha restringido el acceso es que hay acceso a algunas personas o directamente no están atendiendo presencialmente no, no, hay, algo, hay un acceso más reducido, o sea dentro de lo que es las defensorías como en cualquier otra parte del edificio judicial, hay guardia policial y hay trabajadores que este, a los que ingresan al edificio se le toma obviamente nombre, apellido y DNI eh, pero bueno No hay una revisación, también están los lockers, donde la gente guarda las, las carteras, pero tampoco es una exigencia, ni hay un... no, no se las revisa, obviamente. Pero porque, no hay una requisa, no decimos. Claro, no. hay personas que vienen, dejan las carteras, dejan y suben, eh, pero bueno, la realidad es lo que hoy se está planteando, es que bueno, cualquier persona que ingresa puede llevar cualquier cosa en los bolsillos que tranquilamente pasa desapercibido, claro, eh hasta... ¿quién, quién está a cargo de la, de esa guardia de de, de ¿es gente del del poder judicial o es gente contratada este tercerizada no no, no. Eh, no no acá lo que de la seguridad del edificio está encargado eh, Severio que es el que está encargado de lo que es la seguridad después hay policías y también están pero bueno yo son las, las personas que quedan en, Este, a la noche, que son estos policías retirados que, bueno, también cumplen una función de seguridad. Pero actualmente, en, la, en el día la mañana, y hay policía, hay guardia policial, y a su vez son trabajadores judiciales, que son los que están en estas mesas de entrada, que son los que toman eh, nota eh, y los datos de toda persona que ingresa al edificio. Bien, el caso Te de... Hablo esta... de la parte civil, penal y en las defensorías. Claro, el caso de esta persona que ingresó con un arma, ¿fue en la defensoría civil o penal? No, fueron en las defensorías civiles. Civiles, bien. ¿Y esto eh, cuándo ocurrió? ¿Ayer? No, esto ocurrió, no, no, ayer no, esto ocurrió en la semana pasada. Ah, bien. Este. Pero bueno, no se no salió, o sea, no se mostró enseguida, no se planteó enseguida ni bien pasó el hecho, sino que se esperaron unos días, pero bueno, la realidad es que estos compañeros de las defensorías, esto es prácticamente el día a día, ellos atienden a un sector de la sociedad que que obviamente vienen con con planteos, con denuncias, con reclamos que tiene que ver con lo que son cuota familiar, que tienen Entonces, estos compañeros, la atención siempre la han tenido, es una atención totalmente profesional y hasta incluso empática, uh -huh. pero bueno, evidentemente son la primera trinchera de, obviamente, un contexto totalmente adverso, eh, lamentablemente, y estos son los compañeros que tienen que este, no dar solución, pero sí lo que atienden eh, a, la, a las personas estas, y bueno, en muchos de los casos tratan de calmar, tratan de eh, pero bueno, hay situaciones que a veces este, la gente cuando ingresa a estas defensorías no comprenden que los trabajadores no son los que toman las decisiones este, Sí hay un acompañamiento de estos trabajadores, una escucha activa pero bueno, eh, la gente hoy lamentablemente viene con una carga emocional, con una violencia con un montón de cuestiones y obviamente recae todo eso sobre estos trabajadores este, judiciales por eso lo que planteamos es que Hoy, el, el, tanto el Superior Tribunal de Justicia como eh, la Procuración tienen que garantizarle a los compañeros este, la seguridad en su trabajo. Bien. Eh, eh, ¿Qué saben desde el gremio qué fue lo que pasó? ¿Qué reclamaba esta persona? No, no, en realidad no, no vamos a ahondar en, en mucho de eso. Es una familia que, que, que bueno, venía, viene a, a las defensorías como cualquier otra familia. Este, y bueno en cierto momento se empieza ¿no, no, como a poner un, un poco más violento este, bueno, en esta jerga media de, de amenazante y empezar a señalar y este, a mostrar que, eh, que, bueno, que, como que tenía un arma y obviamente la, las trabajadoras este, muy profesionalmente este, empieza a, a calmar esto este, en una forma de un ida y vuelta de, de, un, de un juego de palabras de bueno, pará, qué estás haciendo fíjate qué sé yo y bueno, y logra sacar a esta persona de, de la defensoría, pero eh, bueno ¿pero esta persona dijo que tenía un arma o mostró un arma? No, no, él lo que eh, hacía señas y este, daba a entender no, que va, tenía no. algo eh, que tenía algo, pero obviamente a lo que nosotros vamos eh, no podemos esperar a que pase algo o que a esta persona saque un arma para empezar a accionar, me parece que eh, estas son alertas que hay que tenerlas en cuenta no nos olvidemos que este, en un momento de fe y a casi finales de año en la oficina judicial entró una persona este, y también este, amenazó a una trabajadora entonces estas cuestiones me parece que las tenemos que tener muy presentes eh, y empezar a cuidar y tomar en serio la seguridad de los trabajadores eh, y no esperar a que pase algo o a que alguien realmente muestre un arma o que venga a amenazar a alguien eh, para empezar a tomar medidas. Me parece que ya el simple hecho de, eh, de venir a, a una defensoría este, con, con una forma de, de violenta, amenazante, gritar o ingrupir a algún trabajador, ya creo que eso también es un, un motivo para a, alertar ¿no? y darle a los compañeros y compañeras judiciales la seguridad en su trabajo diario. Uh -huh. eh, ¿Esta atención no presencial este, tiene algún... Este, eh, ¿En algún momento culmina? ¿Dieron algún plazo eh, para mantenerse así solo por WhatsApp? No, no, no hay un plazo. Sí, Lo que nosotros desde el sindicato lo que estamos planteando es que este, bueno, se, se escuche a los trabajadores y se, se compre lo que bueno, hoy están pidiendo, es un escáner eh, manual. Ajá. que, bueno, que detecte los metales. Entonces, lo que estamos planteando es, bueno, si eso es este, y eso va a darle a los compañeros la seguridad, entonces que se compre, que es lo que, lo que tiene que ser en realidad. Bien, eh, ¿eso lo tiene que hacer el Poder Judicial? ¿Eso lo puede hacer el Poder Judicial o lo puede hacer el, el, la Procuración? Bien, a cargo y... de Mario Bonjanino. Sí, sí, en la Procuración está Mario Bonchanino. Claro. ¿Y, ¿Y están al tanto de todo esto los funcionarios, tanto Bonchanino, bueno, Sarabia, por supuesto, pero Bonchanino, ¿pudieron eh, llegar a, a charlar con ellos, tener alguna reunión, sí. o todavía no? No, no, al tanto están, porque, bueno, evidentemente también salieron en los medios, este, previo a esto, a lo que empezara a salir a los medios, ya o sea, también se habían reunido eh, del Superior Tribunal de Justicia la parte de la administración, este... Pero, pero al tanto están. Uh -huh. ¿Sí, bien, sí? bien. Eh, y y los, los traba las trabajadoras que recibieron esta amenaza, eh, ¿pidieron alguna licencia? ¿Siguen trabajando? ¿Cómo están? ¿Pudieron hablar desde el gremio con ellas? No, ellas siguen trabajando, no se pidieron licencia, eh, los compañeros siguen trabajando. Bien. Eh, nosotros el contacto que tuvimos es obviamente con con Saraya que es el que eh, también elevó al sindicato la nota este, para poner en conocimiento de esta situación. Bien, perfecto. Eh, pero, van a, van a esperar bueno. unos días para, para ver qué, qué medidas toman, este, digo, como trabajadores. Eh, planteo esto, eh, Susana, porque siempre, por lo menos desde algunos medios de comunicación, pretendemos que la justicia tenga un buen servicio, y eso depende de la tranquilidad, de la seguridad del, del personal y el gremio está justamente para atender esos casos y cuando ¿Y suceden estas, estas cuestiones también saltan a la luz otros temas que muchos trabajadores están reclamando y también el gremio está reclamando eh, y quizás es un buen momento para decir bueno, por ahí saltó esta situación y ahora se puede mejorar algunas cuestiones que estaba reclamando hace tiempo el gremio. Sí, no, a ver, eh, totalmente de acuerdo con lo que vos decís, la, la justicia está, la atención está, los trabajadores obviamente cumplen su función eh, y hay un montón de reclamos por parte de este, los sectores de las defensorías este, y tiene que ver con reclamos que no solo tiene, no solo seguridad, sino también condiciones laborales y este, bueno, las bonificaciones, que es algo que se viene reclamando siempre mayor cantidad de, este, de ingresos en, la, en las defensorías tanto penales como civiles, o sea, eso es un reclamo que se viene haciendo ya hace bastante tiempo. Eh, nosotros siempre lo hemos planteado, la gran diferencia que hay en cuanto a lo que son las bonificaciones del, que les dan a los trabajadores que están bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia y los que están bajo la órbita del, del Ministerio Público. Eh, eso es una realidad, hoy estamos hablando, son compañeros que atienden prácticamente a, a, al público, no tienen la, las bonificaciones, porque realmente no tienen bonificaciones, trabajan con, este, menos, eh, o sea, con menos cantidad de trabajadores dentro de la justicia, uh -huh. y manejan muchos expedientes, entonces me parece que eh, no solo es una cuestión de seguridad, que obviamente se va a atender porque es lo más urgente, pero estos compañeros de, de las defensorías de lo que son el Ministerio Público Defensoría y Fiscalía tienen otro reclamo y no están siendo atendidos, por eso te decía que, este, que bueno, que también en otras oportunidades lo hemos hablado con Sarabia ¿no? eh, tiene que ingresar más gente dentro de las defensorías dentro de lo que también son las fiscalías eh, tienen que darle a los compañeros las bonificaciones porque estos compañeros ...tienen una atención al público que es de 7 siete, siete y media a 11 y media... ...pero después ellos siguen trabajando eh, en las oficinas... Eh, ...y es mucho el trabajo, capaz que son dos trabajadores... ...un trabajador por, por defensoría... ...y realmente es un trabajo muy, muy importante... ...lo que los compañeros hacen... ...pero además estas cuestiones que también vienen pasando... ¿no? ...que sean cuestiones de, de violencia y los compañeros también necesitan una atención, también necesitan un equipo que los contengan, que eso tampoco existe. Bien. Eh, entonces me parece que sí hay muchas cosas para hacer, siempre el sindicato está dispuesto a trabajar <coughs> tanto con, <coughs> con el Superior Tribunal de Justicia con, como con la Procuración General, pero también necesitamos ¿no? esta escucha, no, no solo el, el, el trabajador, sino también abrir el juego y decir, bueno, trabajemos todos en conjunto en pos y en bienestar de los trabajadores. Bien. Y no estas esta disposiciones a veces que se hacen tan rígidas, eh, sin el manejo, más lejos, ¿no? Las paritarias. Cada vez que planteamos temas de paritarias, este, prácticamente no, nos cortan la mitad del temario. Y me parece que tiene que ver con esas cuestiones, ¿no? Eh, poder sentarnos en una, en una mesa, la patronal, el sindicato en representación de los trabajadores y el Ejecutivo para darle solución a los trabajadores. Y las soluciones empiezan por estas cuestiones, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con el reconocimiento al trabajador. Este, y este reconocimiento no es solamente las recategorizaciones, sino también tiene que ver con las bonificaciones, ¿no? el trabajo que hace cada trabajador diariamente. Bien. Susana, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse. Susana Funes, la secretaria general del CITRAG, confirmó que eh, las defensorías están trabajando de manera online o a través de WhatsApp, no presencial dijo que las trabajadoras que sufrieron este atropello y estas amenazas de esta, de esta persona que entró con un arma siguen trabajando de manera normal, están exigiendo la compra de un escáner para que puedan controlar a las personas que entran al lugar y también reclamó por algunas cuestiones que tienen que ver con las paritarias sectoriales de reclamos históricos que hacen los trabajadores judiciales que ahora también tienen que sufrir las amenazas de algunas personas usuarias del servicio de eh, justicia de la provincia Las 9 y 41 minutos Desde Santa Rosa, La Pampa Transmite Radio Kermés FM 106.1 LRG 392 Canal 291 Estudios en Balcarce 420 De Toal Y planta transmisora en la ciudad de Santa Rosa Kermés La Radio Comunitaria